Carabineros de Chile jamás comunica tragedias vía telefónica. En caso de recibir una llamada en la que se indique que algún familiar o ser querido se vio involucrado en un procedimiento policial de importancia, sea accidente de tránsito, detención u otro, y le soliciten dinero o especies de valor para solucionar el hecho, contáctese inmediatamente con Carabineros al Fono Emergencias 133. No sea una nueva víctima de una estafa telefónica. Es una campaña de Carabineros de Chile. Un amigo siempre.